Dios los bendiga en esta Navidad y les conceda alegrías, paz y felicidad. Un año nuevo lleno de dicha y prosperidad es nuestro más cálido deseo para todos. Con nuestras mejores intenciones llegan nuestros sinceros deseos de un venturoso y próspero año nuevo. Que la celebración de estas fiestas sea el comienzo de una vida mejor. Son los deseos de Asifin Consultorio.